Estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición un poco atrasado pero eh, una nueva visión de su programa la verdad una alternativa eh, en esta oportunidad eh, en esta oportunidad eh, vamos como siempre a hacer eh, una visión un comentario de la actualidad por supuesto la nota de actualidad de maría cecilia bartolí que les le saludoa Hola, qué tal amigos, feliz nuevamente de poder estar con ustedes, en este mes que es un contradictorio, eh, en este mes donde recordamos eh, las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura, eh, hoy estuvimos en el Estadio Nacional, que ha sido el lugar más grande a nivel latinoamericano, de detención y de tortura en época de dictaduras después del 11 de septiembre fueron pocos meses pero por allí pasaron miles de compatriotas hombres y mujeres que fueron violados sus derechos humanos pero además trabajaban su dignidad como personas muchos de allí no salieron vivos la gran mayoría era torturados en condiciones brutales, hay para aquellas que les interesa saber un poco, y no por nerviosidad, sino que por memoria. Es importante que recordemos qué fue lo que pasó en ese tiempo, eh, para no volver a repetir los errores que se cometieron, y que de hecho lo volvimos a ver. Y a los derechos humanos del 18 de octubre en adelante. Un lugar que hoy está tratando de ser... Eh, está siendo remodelado y que lo quieren concesionar, eh, un poco lo mismo que pasa con eh, eh, el Movistar Arena, ¿eh? concesionar a un privado para lucrar con eso, este es un sitio histórico, un sitio de memoria que eh, fue promedio de él y por la presión internacional de esta dictadura que pudieron entrar eh, periodistas históricos extranjeros allí y conocer la realidad, un poco la realidad de los detenidos eh, injustamente, digamos, solo por pensar distinto. Aclaremos que aquí se habló de terrorismo, se habló de extremistas, pero en realidad muchos de ellos fueron detenidos en sus trabajos, en sus hogares, en sus hogares exactamente después del 11 de septiembre, eh, después de haber enviado la moneda y después de haber asesinado al presidente allí todos los colaboradores de fueron asesinados tomamos detenidos, muchos de ellos también se trabajaban en el gobierno, por ejemplo solo por trazar distinto entonces es importante recordar es importante retener es importante saber qué fue lo que pasó para no volver a cometer los mismos errores estuvimos también en el patio 29 un lugar donde, en época de dictadura, estaba desocupado ese ese lugar en el Cementerio General. Eh, como muchos sitios van reutilizándose, después de un cierto tiempo se remueven la, las tumbas que están allí y vuelven a reutilizarse. Bueno, en esa época estaba en ese proceso y allí fueron enterrados como NN o desaparecidos alrededor de 1.400 personas. De esas personas, solo 74 han sido identificadas. Estamos hablando de, en época de dictadura, estamos hablando que después de la dictadura van 30 años, poco más de 30 años, de gobiernos supuestamente democráticos. Y hasta el día de hoy, ni un político, ni un presidente posterior a la dictadura, y no hablo de este presidente en especial, hablo de todos los presidentes, Todos los políticos que fueron electos, todos los parlamentarios que estuvieron eh, en esas épocas, todos ellos, ni uno de ellos ha hecho nada ni ha movido un solo dedo para poder hacer justicia y verdad por todas esas personas que están enterradas allí ilegalmente, que fueron torturadas y asesinadas por la dictadura, y que están enterrados como NN o desconocidos. Lamentablemente, eh, ese silencio por parte de los políticos los hace cómplices, los hace cómplices de este pacto de silencio que hicieron y que prometieron los militares y que han cumplido hasta el día de hoy. El no decir nada, el no luchar por ellos, y hago excepciones, porque hay algunos que han, que han luchado permanentemente y no han tenido ni el apoyo ni la fuerza para poder hacer un cambio real y que haya justicia y verdad por todos ellos, por todos los asesinados en ese patio. Hay que recordar que de las primeras cosas, de las primeras tumbas excavadas en el patio 29, en una de ellas encontraron dos cuerpos. Por tanto, hay allí una herida abierta. Cada día que pasa, sin que los políticos, sin que aquellos que pueden hacer la diferencia eh, Para encontrar verdad y justicia por cada uno de ellos seguimos torturando y seguimos violando los derechos humanos de ellos que fueron asesinados y de sus familias por no tener el cuerpo de sus seres queridos por lo tanto eh, tenemos que eh, defender todos los sitios de memoria y hablo de los sitios donde hubo tortura muchos son los sitios que hoy están defendidos y eh, sacados adelante de manera autónoma, sin recursos, con los recursos que las personas se han juntado a agrupaciones eh, y que sacan adelante este tema. Entonces es importante que todos nosotros, cada uno de nosotros, tengamos presente qué pasó en esta época. Un pueblo que no tiene memoria no tiene futuro. Es así de brutal. Nadie quiere recordar cosas por morbosidad, pero es importante recordarlas para que no vuelvan a ocurrir. Eh, respecto de eso, hoy también estuvimos en el taller SOL y tenemos un libro que es Resistencia Gráfica, dictadura en Chile, y que es una investigación hecha por Nicole Christie, Javier mansi y el taller SOL junto con ella llevó adelante un libro de todo lo que fueron los gráficos Eh, en dictaduras, todas las movilizaciones, eh, todo lo que hicieron las mujeres en ese tiempo, manifestaciones. Es un libro precioso, que contiene memoria, que es importante saber. El taller Sol está en Agustinas Concueto. Eh, lo pueden encontrar allí, el libro tiene un costo, es un libro estado precioso, Tiene un costo de 20.000 pesos y que se extensa finalmente lo que es el Taller Sol, que también es un sitio de memoria, donde se pueden encontrar ilustraciones, libros, eh, que se autofinancia con un grupo de personas que a estas alturas es una sola persona, que es Antonio Cabima. Eh, y creo que es importante que subiéramos todos este libro y leer, que no solamente las manifestaciones comenzaron el 18 de octubre, o en época de esta supuesta democracia que hemos tenido por más de 30 años también en dictadura hubo manifestaciones, también en dictadura hubo resistencia y esta es la muestra de la resistencia gráfica que hubo en ese tiempo es importante que recordemos, es importante que tengamos presente y que a los jóvenes sobre todo a los jóvenes, les recordemos que la resistencia viene de mucho antes que comenzaran ellos a hacer resistencia, en época de dictadura se hizo resistencia, mucha resistencia en la medida que fue posible y que claramente se sabía poco porque bueno, no había los medios que hay hoy eh, en este septiembre un septiembre más queremos también aprovechar el hecho de que nos pongamos y que por por por dignidad de la gente no volvamos a permitir o nos manifestemos en contra de hacer una parada militar que no le sirve a nadie que se habla de las glorias del ejército cuando estas glorias del ejército han sido solo masacres en contra del trabajador de los trabajadores, de los pueblos originarios, de los agricultores esas son las glorias del ejército por lo tanto no queremos nunca más en este país un festejo el día 19 por glorias de un ejército que lo único que ha hecho es masacrar a su pueblo así que eh, tenemos que expresar eso eh, tenemos que seguir luchando para hacer un cambio real tenemos que seguir apoyando a esta convención constituyente no podemos dejarlo solas si y queremos de verdad tener una constitución nuevas, donde de verdad están representados los derechos de todas las personas que vivimos en este país. No solamente chilenos, ojo, porque también tenemos inmigrantes y tenemos pueblos originarios. Por lo tanto, la idea es que todos estemos representados allí. Seguir luchando, seguir luchando desde la casa, si uno no puede salir. Seguir luchando, no comprando en los grandes almacenes, en los supermercados, compremos en el negocio del barrio, sigamos resistiendo. La resistencia no solamente es en la calle eh, manifestándonos, sino que también la resistencia se hace dejando de comprar y dejando de darle el dinero, nuestro dinero, a aquellos que nos han aprestado por años. Eh, toda la resistencia buena, y uno que tiene un poco más de edad y que de repente nos cuesta salir a la calle eh, por el peligro que eso conlleva, la juventud es la llamada a hacer eso, nos podemos acompañar de esa forma. A seguir resistiendo y a seguir teniendo memoria. Es importante seguir teniendo memoria. Yo me despido y agradezco eh, la audiencia siempre de ustedes. Hasta el pronto. Bueno, ahí teníamos eh, el comentario muy pertinente a las fechas que estamos viviendo. Y, y de María Cecilia Bajolín, relativos al tema eh, recordar que se si nos acerca el 11 de septiembre, una es fecha de dolor para muchas personas. Eh, hay muchas personas que han escrito mucho. Eh, una cosa es que le maten a un, a un, a un ser querido, y otra cosa es estar imaginando cómo lo mataron y dónde estará. Eso es algo que no puede muy difícil el dolor de, de muchas personas parece una cosa que da aquí un vídeo hay que estar ahí para darse cuenta de la, de la envergadura de eso bueno queridos eh, vamos a cambiar un poco de tema llegó una pregunta aparte será Carmen Plaza aquí tenemos constituyentes y nos van a estar engoliendo como este muchacho que se aprovechó y usó a la gente Bueno, esa pregunta querida auditora eh, yo le escucho toda la razón a usted lo que tendría que hacer ahí la comisión de ética de la comisión constituyente para para sanear la, la imagen de, de, de la institución tendría que expulsarlo eso sería lo más saludable para todos porque si no le damos armas para que otros digan que, que la convención está corrupta como el parlamento como otros no ha demostrado la Convención todavía, al menos, de que de que está corrupta. Y nosotros lo estamos haciendo de cerca y la verdad es que todavía no lo, no lo ha demostrado. Si no lo lo vamos a denunciar. Pero este caso particular es un caso particular y la mejor manera de sentarlo sería expulsarlo. Eso sería lo más saludable, lo más salomónico, y que sería lo, el, el argumento para cuando digan que la Convención Eh, tiene algún problema o es corrupta hubo bueno, una persona que, que faltó a la verdad engañó a la y bueno, la comisión de ética lo escuchó y, bien, <coughs> y así se sanja ese problema bueno vamos a hablar un par de cositas en las temáticas que venimos conversando el hombre de mañana será el efecto de las causas que él está llevando a cabo hoy si la lógica de la evolución en este planeta se basa en la ciencia sin conciencia que pretende dominar la naturaleza y para superarla desafía las leyes de la vida, entonces la lógica arimánica, o sea la lógica del anticristo, inventablemente se materializará en una nueva normalidad. De lo que estamos hablando por lo lo que esta lógica ya no será una teoría pero le dictará las reglas a la vida humana en cada una de sus declinaciones hay ya evidentes que esta carrera por el placer atrae a las masas que siguen haciendo caso a eso de ser aplastados por los maestros universales y quieren reducir la vida humana a un poco más que un intercambio cibernético en un mundo ultra tecnológico donde la espiritualidad la empatía las relaciones, la convivencia, la vida social y los derechos humanos van a ser solo una quimera del pasado. Aquello del futuro neonormal es un hombre que vive sobre todo dentro de su casa, donde come, trabaja y lleva a cabo sus funciones en una sociedad líquida y impregna todos los aspectos de la El gran sociólogo Siglin Baumann define la sociedad líquida como un mundo dominado por la incertidumbre constante, marcado por el debilitamiento de las relaciones humanas en las que el sentido de comunidad y la identidad están ausentes. ¿No le parece conocidoso? Un hombre que trabaja para grandes gigantes corporativos de los cuales adquiere online todo lo que se enseña a desear. Un hombre extraño con sus semejantes, es decir, no salir de su casa porque tiene miedo de conocer a otros hombres. Y teme poner en riesgo su salud a causa de nuevas amenazas que desestabilizan el planeta y mantiene la sociedad en permanente alarma. Las ideas de un hombre siempre muy cyborg, regulado por las tecnologías que interfieren en su identidad e integran la esfera geológica con la digital. O sea, eso es parte del transhumanismo. No son ciencia ficción, sino proyectos reales que ciertas multinacionales ya están financiando a través de institutos de investigación y universidades. Mucha por ejemplo, la Universidad de Stanford es la que toma las Esta visión obviamente favorece a los súper ricos, y ya están realizando estas ideas ya. Por ello, el gran reinicio, del que hemos hablado muchísimo, entendido como un cambio de paradigma gubernamental, socioeconómico y antropológico, es una oportunidad codiciosa de ganancia, como hemos visto durante los recientes lockdowns. Según un informe del banco suizo UBS, de abril a junio del 2020, los ultramillonarios aumentaron sus ingresos de abril a julio, o sea, hasta tres meses. El número de superricos ha aumentado, así como el de su patrimonio, en un 27,5%, casi un tercio. La misma banca UBS ha visto subir el beneficio neto sobre la base anual del 99%, un porcentaje impactante. La crisis que se abre al gran reinicio, por lo tanto, beneficia a los grandes poderosos del mundo que sostienen los patrimonios financieros, creando un marco similar al de 1905, en términos de concentración de riqueza, cuando las familias, como... Los Vanderbilt, los Carnegie y los Rockefeller dominaban el mercado global. El mundo, como sostienen los que se ilusionan de poseerlo, debe ser reformado. Se, se necesitaba un gran reinicio para hacerlo, ¿cierto? Tenía que, de fondo, partido de cero. Un restablecimiento de la misma concepción del hombre y del planeta en el que vivimos. Un reestablecimiento diseñado para una nueva regeneración humana, programada por las mismas mentes que han acumulado toda la riqueza mundial a expensas de miles y miles de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Visiones ya ampliamente proclamadas en los últimos años en películas famosas de Hollywood, o narradas en novelas como las de Aldous Huxley, que postula exactamente el futuro que la humanidad está experimentando ahora. A pesar de los riesgos de un escenario similar, un de verdadera y auténtica biopolítica que plantea una humanidad hiperconectada y robótica en las manos de un círculo restringido de personas, el hombre común estará encantado de ser administrado por sus guardianes del orden que defenderá como un nuevo deliurdo. Los mismos despegados multilibrinarios que de hoy puedan hacerse los filántropos después de ser enriquecidos destruyendo el sistema del ecosistema. Están ya convirtiéndose en tutores, intérpretes e ídolos de la humanidad entera. Junto a este escenario, de parte de estos sujetos multimillonarios, no podía faltar una pieza importante para el éxito del gran reinicio, es decir, su compromiso con causas aparentemente solidarias o para la protección de los derechos universales y el planeta Tierra. Un ejemplo de ese altruismo enmascarado es la llamada economía verde, promovida por muchas empresas que declaran querer combatir las emisiones de CO2 y luchar contra el cambio climático. Y obvio, es causado por las mismas corporaciones multinacionales, multinacionales que siguen facturando mediante la destrucción de ecosistemas enteros. Grandes instituciones como el Fondo Monetario Internacional, ahora se convierten en un paladín de la economía, pero cada vez más relacionada con las finanzas internacionales. Y autores de no una engañosa Green New Deal, el nuevo acuerdo perdo, como el defendido por la Unión Europea con el nombre de Transición Ecológica. Esta transición corre el riesgo de promover implícitamente la economía criminal en países como Italia, donde las magias ya se hace se les hace agua en la boca, a la espera de los ríos de dinero provenientes de la Unión Europea. Por otra parte, si quisiéramos aventurarnos en una fácil profecía, diríamos, la transición ecológica fomenta en gran medida el uso de vehículos eléctricos, tal vez con la intención de proponer en pocos años el uso de la energía nuclear, para generar electricidad entre los aplausos de miles de millones de personas electrificadas. En este sentido, deberíamos estar atentos y tomar seriamente las advertencias reiteradas por las inteligencias extraterrestres, recordando catástrofes nucleares como la de Kukuchi. Bajo la tranquilizadora bandera del progreso, nuevas batallas por los derechos humanos, la digitalización global, Y la exaltación tecnológica continúa implacablemente la lógica basada en el dinero y el atraparamiento indiscriminado y con ella la culminación del plan transhumanista del que hablaremos a modo de conclusión. Los mercados prevén una preeminencia cada vez mayor de las finanzas sobre la economía real en un sistema ya hiperfinancializado que se abra el nuevo negocio de hidrógeno y la energía nuclear, que abre el negocio del progreso de técnico-científico de la inteligencia artificial del universo Big Data que los analistas definen como el nuevo petróleo, considerando también los escenarios de ciberguerra, también previsto por Klaus Schwab en el Gran Reset o Gran Reinicio. Se adhesina innovaciones increíbles que evocan la minería antigua, como el Mind Upload es decir, el proceso de carga mental. Se toma un cerebro humano y se copia y pega del cerebro a un sistema informático. Pues sí, mientras fuera el mind uploading, esté disponible para todos ya es posible el a la lista de espera por, a la espera al modesto precio de dólares, No es una broma. Todo esto obviamente ignorando la verdadera naturaleza espiritual del hombre y por lo tanto ignorando que el cerebro no es el contenedor de la mente humana. Además reiteramos que el negocio que se refiere a la prolongación de la vida física ha llegado incluso al mercado de genes y al mercado de ADN. Este último, según muchos analistas internacionales, está a punto de convertirse en un mercado clave, tanto para la investigación médica como para la edición genética, es decir, el asesoramiento genético dirigido directamente a los consumidores para la corrección de mutaciones genéticas, y sólo Dios sabe para qué otros propósitos. Se trata de un sistema que ya está aprobado, o está aprobando, perdón, para el almacenamiento de datos y para el uso de aplicaciones informáticas, por lo tanto será aprobado una especie de mercado abierto para genes y secuencias de ADN de este modo se creará aún más brecha y desigualdad social entre los súper ricos que detentan alrededor del 5% de la riqueza del mundo perdón que detentan alrededor del 5% de la riqueza del mundo y que aprovecharán los nuevos descubrimientos y tecnologías a su favor y gran cantidad de pobres y, tales, y los tales nuevos que constituirán el 95% de la población del mundo serán las masas de los nuevos indigentes las que quedarán cautivadas por el mito del progreso y los beneficios potenciales que esto podría proporcionarlos. Una fascinación que los pueblos sufrirán gracias a los métodos de propaganda y manipulación comunicativa y mental prevista por el sistema. Terminando así por amar el hombre por amar el nombre de la seguridad humana Medidas autoritarias que vulneran los derechos fundamentales y un sistema global de vigilancia y control. Técnicas de manipulación masiva para implementar el gran reinicio, para lograr que las ideas de las que hablamos sean aceptadas por la población y se conviertan en costumbres socialmente aceptadas, el poder sabe bien cómo aplacar a las masas para hacerlas cómplices de sus fecharidos y lamentablemente encuentra la población en terreno fértil para la realización de proyectos nefastos. La historia contemporánea de las grandes dictaduras totalitarias del siglo XX es una prueba irrefutable de ello Sin preocuparnos por el pasado, hoy podemos observar la fuerte erosión de los derechos sociales y laborales promovidas por los gobiernos occidentales, imbuidas de poderes fuertes, con el clásico de multitudes asustadas y domesticadas con el engaño e incluso con beneficios económicos inmediatos a cambio de una reducción sustancial de garantías democráticas. Nos referimos, por ejemplo, al llamado principio de la rana hervida, una versión de la estrategia de la gradualidad, para hacer aceptable un gran cambio que se si ocurriera rápidamente causaría trauma y rechazo colectivo es necesario proceder lenta y gradualmente para que las masas puedan metabolizarlo poco a poco. La metamorfosis progresiva escapa a la conciencia colectiva sin suscitar reacciones, oposición o revuelta. Por eso es fundamental inculcar en las masas la nueva y más desconcertante información un poco a la vez, porque el comportamiento de las masas es similar al de las ranas en una olla de agua fría que se calienta al fuego lento. Mientras la temperatura del agua sube lentamente, las ranas no advierten ningún cambio. Cuando empieza a sufrir, ya están adormecidas y permanecen pasivas. No pueden reaccionar. Cuando el agua hierve, ya no tienen fuerzas para saltar fuera de la olla. Y eso es todo. Esta técnica fue explicada por Noam Chomsky. Revela la manipulación llevada a cabo por las grandes potencias mundiales que paso a paso conducen a las masas hacia un triste destino. Espero que hayan escuchado esto, que realmente es, es patológico. Por consiguiente, los cambios graduales escapan a la conciencia humana y no suscitan reacciones u oposiciones sociales. De hecho, las propias masas coinciden en las modalidades que utilizan sus verdugos para apaciguarlas y robarles sus bienes. Más preciado, la libertad y los derechos. La agenda setting es precisamente la influencia de los medios de comunicación, que al difundir determinadas noticias elegidas ad hoc, afectan a la opinión pública. El principio de agenda setting es la transferencia relevante, es decir, hacer que ciertas noticias predominen sobre otras. De esta manera incluso las ideas más peregrinas se convierten en nuevos paradigmas de normalidad aceptados por las masas y casados como credo colectivo gracias a la propaganda dominante convencional. Esto que les estoy diciendo es la evidencia tremenda y ya es a todas luces de la evidencia del control mental que es casi total, ya no manejan a las masas como quieran. Debido a la manipulación mental, el sesgo cognitivo del que ya hemos hablado, hace que el individuo esté psicológicamente discapacitado e incapaz de pensar racionalmente, lo que podríamos definir como logos de eficiencia. Se puede encontrar, por ejemplo, en la aceptación acrítica de las falsas visiones de paz, donde los ejércitos occidentales usurpan los recursos de los países pobres. Se pueden encontrar en la aceptación acrítica del imperialismo estadounidense y los crímenes Eh, multitudinarios cometidos por la OTAN se puede encontrar se puede encontrar en la aceptación acrítica del fantasma exportación de la democracia Irak, Libia, Afganistán, etcétera se pueden encontrar en la aceptación acrítica de las descaradas mentiras que llevaron a la guerra interminable contra un falso terrorismo se puede encontrar en la aceptación atípica de la connivencia entre las instituciones y el crimen organizado. Pero como escribió el gran Mark Klein, es mucho más fácil engañar a la gente y convencerla de que ha sido engañado. Bueno, y si que les diga a mis queridos auditores, parece que tenemos alguna pregunta. Sí. ¿Quién maneja estas grandes transnacionales? ¿Y ¿Es verdad que hay una agenda 2030? Eh, a ver, eh, sí. ¿quién maneja las transnacionales? Bueno, los dueños de esa empresa, pero son multimillonarios y, y todos dependen de del anticristo la agenda 2030 es la agenda de esta gente eh, trazada por estas personas y por el anticristo para dominar a la a, dominar a la masa mundial para hacer que las almas de estas personas de la gran masa a través del control primero a través de la pérdida del discernimiento a través de la del miedo hagan y reinici a su libre albedrío y adoren al que no tienen que adorar ese es el camino ellos quieren eh, consolarnos por los alimentos, por diferentes maneras nos van a controlar y si nosotros sucumbimos a ese control nos vamos a perder como alma no como cuerpo, porque los cuerpos pueden morir o no morir, digamos la muerte es una certeza que todos vamos a tener pero lo que no es una certeza es la pérdida de nuestra alma y eso es lo que tenemos que preocuparnos, de no perder es lo único que nos tiene que importar en los tiempos que van a venir muchos de nosotros puede morir, pero no tienen, la que, no tienen que preocuparnos de la muerte que no existe. lo único que tenemos que evitar es suicidarnos pero pero si morimos en un terremoto en, en cualquier cosa, en una catástrofe natural o si morimos eh, eh, idealmente eh, por no aceptar esto eh, no tenemos ninguna cosa que preocuparnos eso eh, seguramente nos va a llevar a un destino libre de clave. Entonces, eh, la Agenda 23 es una certeza porque es la agenda de la ONU, está trazada, usted la puede buscar en Google, en la Agenda 21, modificada a la 2030, hay mucha información, y está, eh, esto, está trazado para cumplirse en el año 2030. y si se cumple en esa fecha, nos perdemos todo. Por eso que nosotros decimos que antes de eso ya de hecho los pacientes el cielo va a intervenir con la fuerza en la naturaleza primero y después una intervención mucho muy más fuerte ya la van a ver seguimos así miles de millones de ciudadanos reprimidos, engañados, controlados, manipulados, monitoreados, esterilizados y hechos ruido en alma y cuerpo comienzan a creer en el mito del hombre que, se, que quiere demoler la naturaleza y por tanto demolerse a sí mismo un hombre que se engaña a sí mismo haciéndose dueño de su propio destino y finalmente capaz de ganar la lucha contra una madre naturaleza cruel que ya no podrá frenar su deseo de perfección física un hombre que se erige como la divinidad de la materia y ya no tiene que obedecer las leyes de Dios ese es el hombre que quieren ellos establecer, instaurar el hombre del gran restablecimiento es un nuevo prometeo prometeo es una un nombre, uno de los tantos nombres que tiene Lucifer es el nuevo prometeo que confronta, ofende e imita al creador un prometeo cómico que patenta nuevos hechizos para copiar por repente al poderoso para imitar la mente divina de manera paroxística, para vender baratijas tecnológicas, perversas, como si fueran un regalo del cielo moderno. Este prometeo se cree el centro del universo, un defensor del destino, superior a las estrellas y los dioses. Este es el hombre del futuro, imbuido en un pensamiento transhumanista que contempla la eugenesia, o sea, la, el genocidio, la eliminación de personas, los vientres artificiales. Vientre artificial para producir prácticamente eh, verdaderos eh, clones o no sé qué quieren producir, eso es lo que ellos quieren hacer. ¿verdad? La despoblación y el vivinaje absoluto. Ya vivimos de esta en esta distopía en la que el biopoder ha suplantado a la ética mientras se promuevan nuevos derechos que se piden con cernuelos de todos los colores del espectro cromático, mientras la juventud se conforma con el falso inconformismo, en realidad las desigualdades y el sufrimiento aumentan dramáticamente. El 5% de la humanidad posee la riqueza del mundo. Toda la riqueza Y con el engaño y la manipulación pueden dirigir y explotar al resto de la humanidad. El 5% de 7.000 millones que somos, son 350 millones de personas. Ellos poseen la riqueza del mundo. Obviamente de, de esos 350 millones hay unos multimillonarios, otros multimillonarios y otros superricos. No todos son los más ricos, digamos, pero ellos manejan la riqueza del mundo. Ese 5% que desacraliza el cosmos, por tanto, es una ley que obstaculiza la vida, que desafía al creador e impide la, emanci la emancipación espiritual inherente a toda criatura sensible. O sea, no puede pensar en la espiritualidad. Como escribió Aldous Huxley, la dictadura perfecta tendrá la apariencia de una democracia, <coughs> una prisión sin muros a que los presos nunca soñarán con esta paz. Un sistema de esclavitud donde, gracias al consumo y la diversión, los esclavos amarán su esclavitud. ¿Qué le parece, eh, mi querido auditor, ese, esa reflexión que aparece en el libro eh, El mundo feliz de Aldous Faxi? Esta revolución antropológica fatal ya es una realidad. ¿Qué será del hombre que olvida sus orígenes? ¿Se olvida que es el hijo espiritual del Padre Sol y el cuerpo de la Madre Tierra? ¿Qué será del niño que llega a los padres divinos? ¿Qué será de ti, hombre? ¿Quieres terminar como el niño del amanecer? El gran restablecimiento intenta principalmente restablecer al hombre en su esencia espiritual. Se trata de las ilusiones del paso de progreso, de la producción, del aparecer, de la de despersonalización, Hay una humanidad domesticada que se ha olvidado de sí misma, es una naturaleza real, de su sustancia divina, que es armonía con las leyes de la vida cósmica, una humanidad ahora con descendientes, esclavizada, fingida, afable hipócrita, obsesionada con la materia, inversa en el género y de los mercados, y gravemente enferma de psiqui. Una humanidad virtualmente hiperconectada, pero espiritualmente desconectado. Como decía Hegel, que la, la corrupción política de los mundos convencionales es percibido a la visión impetuosa del espíritu. Ahora perdida en el laberinto del consumo compulsivo, esta humanidad materialista se ha distanciado de sí misma y de su institución en la economía creativa, anulando sus más altos impulsos espirituales y se inclina ante la lógica materialista que la domina, defendiéndola y cazándola, por completo. Pero a pesar de todos los inversos de la ciencia y la tecnología, no existe un bálsamo material que pueda llenar los vacíos del espíritu, o calmar el llamado inconsciente hacia el infinito. Por tanto, el hombre que se cree solo materia y renuncia a la interioridad, o sea, a la vía interior, a la vida espiritual, está condenado a la depresión. ¿Acaso no vemos gente con depresión? Está lleno de gente con depresión justamente porque hemos renunciado a la vida espiritual, a buscar la vida interior. Y ahí es donde encontramos la verdadera felicidad. Este hombre que se cree solo materia y renuncia a la vida espiritual está condenado a la depresión y la perversión porque ya no tiene la fuerza lógica para distinguir el bien del mal. Este también... Es el resultado del gran reinicio. Podemos engañarnos a nosotros mismos desafiando a superando las leyes naturales e incluso convirtiéndonos en superhombres. Pero no podemos deshacer lo que realmente somos. La naturaleza misma reclamará lo que está pasando y lo hará a través de la fuerza de los elementos. Agua, aire, tierra y fuego. ¿Qué pasará con el planeta? ¿Cómo pueden las mentes superorganizadas de los poderosos planear una autodestrucción global, una reducción a cero capaz de deformar y distorsionar incluso la especie humana? Es una diabólica locura patológica la de los cielos, es la antigua desobediencia de Lucifer, la que deben seguir, y paradójicamente en su venial y lógica demuestran una lúcida obediencia al proyecto anticristo. El antiguo engañador engaña a sus vasallos e incluso se engaña a sí mismo. Hoy se cumple lo que profetizó la estigmatizada mística de Noña. En el trono más alto, dice ella en una visión, vi la serpiente de serpientes sentadas. Y al burro dictar la ley al león. En ese momento, demasiados leones despejaron entrar en el corazón de burro y se dejarán en bañar he visto el mundo confiado a horribles pestes con cabeza de burro y cuerpo de serpiente he visto la horrenda masacre de hombres de piedad y hombres de intelect acaso no hemos visto no, no, no vemos que los presidentes de este mundo son todos verdaderos burros acaso no hemos visto la masacre de hombres de inteligentes, de intelectos que son defensores ambientales, periodistas, que sé yo. ¿Acaso no vemos eso? Entonces estamos viendo esa profecía de la estigmatizada dieta de esa cumplida. Es una ella eh, es una estigmatizada del de siglo del siglo, entiendo que es del siglo 18. El plan del Anticristo se realiza y cada uno de nosotros tiene que lidiar con esta realidad. Nuestra terapia para evitar ser cegados por las seducciones del príncipe de este mundo es una fuerte y constante resistencia activa, siempre fiel a nuestro ideal. Una firme devoción a Cristo al que queremos servir a través de las obras, porque Él, el Maestro, nos ha proporcionado el conocimiento de la verdad que nos libera de todas las cadenas y nos ha dado ojos claros, como los del águila, que sabe mirar al sol para hacernos ver la realidad, y oídos inaccesibles al canto de sirena que embriaga el alma y lo sumerge en la muerte espiritual. La Gnosis es el mayor regalo que se nos ofrece, por eso ejercitamos el conocimiento que el cielo nos ha confiado y practicamos la ciencia del espíritu, como vía concreta de evolución para ser aplicada en todos los ámbitos de nuestra existencia solo así seremos libres no olvidamos, no olvidemos nunca so pena de ser víctimas del gran restablecimiento también y el regreso de Cristo está cerca como abejas trabajadoras debemos trabajar día y noche para prepararnos para su venido y participando en la gran obra de la gran verdad del tiempo de los tiempos impuñando el escudo y la espada de la ciencia del espíritu para luchar por la vida y servir a los altos valores que nos cazamos. Como enseña el Maestro Solar Adoniesis, lógica y servimiento de fe deben ser las cualidades interpretativas de nuestra vida, combinadas con la conciencia de que no estamos solos en el universo y que somos parte de una gran familia cósmica, y que el proyecto de Lucifer no prevalecerá, porque el Rey del Universo ya está en la Tierra, y esperando su manifestación al mundo. Nosotros que ya lo hemos conocido, que lo hemos visto en la sangre sagrada de los signos traídos por nuestro Consolador prometido, que la acción, del conocimiento y la realización de la verdad sean para nosotros la alegría del Espíritu que nos guiará a la mente. Bueno, eh, eso quería contarles en relación a... de alguna manera eso es una... una una reflexión y un análisis para responder a esta, al transhumanista, al, al, al gran reinicio y a todas las patrañas con que nos quieren eh, meter en los tiempos. Y para, y para continuar, si, con, ¿tenemos una pregunta para Sí. La pregunta, bueno, si pregunta sí. De parte de Berta Adriana Hidalgo, ¿a qué se refiere usted con el Gran Reinicio? Y si este Gran Reinicio tiene que ver con el Anticristo, ¿y dónde está el Anticristo? el eh, gran reinicio señora, señor es eh, es algo que están planificando justamente eh, el poder mundial encabezado por el antiguo como una forma de, de modificar todas las cosas aprovechando esta pandemia para tomar el control total de la humanidad el control que han tenido hasta ahora es parcial ahora van a tomar el control total y entonces eh, el poder mundial, que no son los presidentes, sino un poder que está por sobre los presidentes, es el que domina el mundo. Y el gran reinicio se planificó y se, y se y la forma de llevarlo a la práctica en una reunión que hubo en Davos, en Suiza, la última semana de enero de este año, y entonces... Eh, ya se, se se dictaron las pautas de, de los pasos que van a seguir para real para llevar a cabo esta, esta agenda. La agenda 2030, el gran reinicio son partes de la de la agenda del Anticristo. El Anticristo que está dominando el mundo hoy día y cada vez más lo va a dominar. Entonces, eh ¿dónde está el Anticristo? El anticristo está en el poder mundial, en, en todos los poderosos del mundo, en los dueños del dinero. Pero en una hay una persona que está eh, interpretando esa ese poder mundial hoy día, que no es eh, identificable a los ojos del mundo aún, solamente con a quien es los que están inmediatamente abajo que son los poderosos del mundo, los dueños del dinero. Los que Le sirven a él porque este anticristo tiene el poder el poder de, de persuasión muy grande, porque tiene el poder de la serpiente. Recordemos que tiene el poder de Satanás. Entonces, que es su padre. Y él, el anticristo, digamos, eh, no sabemos dónde está, pero sabemos que hay una máquina, una computadora en Bruselas. No es casualidad que la capi, que una del... El, el director del de la Unión Europea esté en Bruselas. El centro está en Bruselas, no es casualidad. Eh, en Bruselas, eh, averigüe usted, hay, una, hay un computador, el computador más grande del mundo, que le llaman la bestia. A lo mejor eso le puede decir algo. Está hace tiempo ahí. Es el computador más poderoso que, que centraliza todo lo que pasa en el mundo. Todo. Y ahí se supone que se va a llevar a cabo el control de cada uno de nosotros eso es lo que le puedo decir ahora dónde está el anticristo, el anticristo es que se mueve en los principales países del mundo pero en este momento todavía no se, no se da a conocer no sale a la luz es un, de esta manera es un un ser medio clandestino pero pronto va a salir a la luz, muy pronto ¿tenemos otra pregunta? Florentino Villar nos dice oiga, hay un libro muy raro en la Biblia ¿cómo se llama? Apocalipsis, Revelación ¿qué es la bestia de siete cabezas? ¿qué son los siete rollos? los siete sellos. ¿Qué interpretación le podemos dar? ¿A qué se refiere? Tiene que ver con los tiempos de, del fin que estamos viendo. Justamente, querido auditor, efectivamente eh, hay una hay una los 10 cuernos, los siete los siete cabezas son justamente hay siete siete trompetas, siete sellos. Entonces, eh Y diez cuernos. Los diez cuernos son los los diez países en que se va a transformar el mundo. 10 supernaciones. ¿Para qué cree usted, querido auditor, que nos están, nos están poniendo las migraciones? Para que haya caos en los países, para que perdamos la identidad de los países, para que todos eliminemos... El, el objetivo de la Agenda 2030 es abolir el patriotismo, abolir la nacionalidad para que con, sin ningún problema después no tengamos problemas en transformar nuestros países y fusionarlos con otros para transformar un un superpaís. Por ejemplo, Sudamérica va a ser un superpaís, un solo país. Entonces, ese es el objetivo eh, de las migraciones. Entonces, es parte de la agenda mundial. Nos quedan, muchas, nos quedan nueve años para que se cumpla esta agenda pero nosotros tenemos la certeza de que no se va a cumplir. Eh, van a pasar muchas cosas en nuestro nombre de Angie van a impedir que esas esa acciones se cumplan. Afortunadamente eh, no se va a cumplir. Ahora lo que va lo que pasará va a ser fuerte, va a ser traumático sí, pero va a evitar que esa agenda Eso es punto. Porque es no importante que lo importante es que esa gente no se cumpla. Aunque nosotros no, no significa morir, morirnos, pero si se cumple esa agenda, no solo nos vamos a morir, sino que vamos a perder nuestra alma. Es muchísimo más grave. Entonces, eso es lo importante. ¿Tenemos muchas preguntas? Entonces seguimos entonces. Bueno, tenemos aquí una, una carta a la humanidad de los seres extraterrestres, que están empujados por el amor más grande de todos los humanos. Los teníamos sorprendidos, les dimos la dirección para recorrer el camino a la redención. Antes de nosotros, y mejor que nosotros, les ofrece la salvación del Cristo Redentor, el cual ha tenido que soportar la pena de sus fechazos consolando su alma divina solo con la alegría de saber de segura salvación de pocos espíritus que ellos por el querer de su del Padre Dios. Una vez más, por su bien y sobre todo por el crecimiento de los llamados, los invitamos a la lectura de los mensajes amistados dictados con nosotros al escribiente en su tiempo. Los temas expresados en los mismos textos Son claros y transparentes, en el siguiente futuro en la Tierra se desencadenará una guerra atómica y nuestra confederación intervendrá con fuerza y potencia militar para llevar para terminar el conflicto anotando las armas nucleares de las facciones en lucha, neutralizando digamos, las armas nucleares de las facciones en lucha, llevando a salvo a cierto número de seres terrestres, hombres, mujeres y niños voluntad del Padre, y así de su divina justicia. No podremos hacer nada por billones de personas que serán involucradas dramáticamente en los claustros y los potentes del mundo. Y las masas débiles, las masas débiles son las manipuladas, y corruptas provocarán. Para nosotros los salvables son los niños, los justos, los buenos, los pacíficos, las palabras de vida, prácticamente todas esas palabras, Para esas almas a las chiquitas se dirigen el discurso de la montaña. todas esas almas atenderemos. Son pocas. Solo son algunas decenas de millones, junto a los elegidos y los llamados. Más de esto también tenemos en programa, un contacto global, entre nuestra confederación extraterrestre y toda la población humana, es lo que le hemos estado hablando, el contacto cósmico. Este proyecto, unido a la manifestación de catástrofes naturales, está puesto para evitar que se pueda desencadenar el apocalipsis nuclear. Tenemos pocas esperanzas de lograr esa empresa, porque los espíritus de los que quieren la guerra atómica mundial son poseídos por el orgasmo diabólico de la altura del poder y su delirio de todo potencia. Estos sucesos que sucederán antes del sexenso en la Tierra, del Hijo de Dios Jesucristo, en su segunda venida profetizada por los evangelios. Leen, meditan y le gustan. La paz por encima de las fronteras A ti, hermano, nuestro amor, nuestra estima y nuestro respeto. Con amor universal, hasta Serán, comandante. Ahí tenemos eh, un mensaje de de Astar Serán, que es el que es el comandante supremo. de la Confederación Interestelar. Ahora, antes de terminar el programa, no quiero dejar esto sin comentarlo, es porque me di un poco de risa cuando vio. Reportan que 10 besos y Judy Miller se unen para financiar una startup start que busca revertir el envejecimiento y lograr la vida eterna. La tecnología basada en la reprogramación biológica fue inventada por Chimia Yamanaka, que tenía una novela de medicina en 2012, que presidiría el Consejo Asesor Científico de la empresa. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y Yuri Milner, multimillonario especializado en inversiones en proyectos de alta tecnología, unieron sus esfuerzos para financiar investigaciones de altos laboratorios, de altos labs una empresa de biotecnología que busca descubrir una forma de revertir el envejecimiento, informó el sábado pasado el portal Mix Technology Review. El MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, considerado la universidad más la mejor universidad del mundo para estudios de posgrado, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Altos Labs Fue fundado en Estados Unidos a principios de este año, hasta el momento consiguió recaudar por lo menos 270 millones de dólares. Además de eso, sí, la compañía cuenta con el apoyo financiero de varias prominentes figuras del sector tecnológico e inversores del capital de riesgo. ¿Se dan cuenta, queridos productores, quiénes son estas personas Jeff Bezos, son multimillonarios, uno de los más millonarios de la revista Forbes, uno de los más millonarios que aparecen en la revista Forbes. Son líderes del mundo y sin embargo no tienen la menor sospecha de lo que es el hombre. Piensan en en prolongar la vida, la vida física. Eso es lo que ellos piensan. Ellos creen que con eso hacen mejores hombres. Es tan patético lo que ellos quieren hacer. Ellos creen que lo van a lograr, pero eso no lo pueden lograr. No lo van a lograr. Dios no va a permitir que el hombre pueda hacer Dios la justicia divina va a caerles a ellos encima, y esto no va no va a poderse lograr. El anticristo va a ofrecer, cuando aparezca, probablemente una pastilla, como les comenté a ustedes, una pastilla para para evitar el envejecimiento o para prolongar la vida en 40 o 50 años. Y va a ser una cosa que a la gente le va a encantar, sobre todo a las personas de avanzada edad, les va a gustar tener la posibilidad de prolongar su vida. Pero esa pastilla va a ser una condena absoluta, porque esa pastilla condena su alma, porque después de esa pastilla tiene efectos secundarios, porque trabaja con energía nuclear y produce la, la peste de las neuronas del cerebro que eh, desata un hambre de muerte y, y termina finalmente la persona suicidándose. Y con el suicidio... Eh, ...en la pérdida de su alma... Realmente. ...entonces... ...por eso les digo que esa pastilla de prolongar la vida... ...y esto de prolongar la vida finalmente... Eh, ...puede redundar en la pérdida de su alma... ...nadie... ...verdaderamente espiritual puede... ...estar interesado en prolongar su vida física... Eh, ...una persona que quiere eso... ...no entiende nada, nada, absolutamente nada... ...de lo que es el hombre... ...no tiene la menor idea de qué se trata el hombre y cuál es el objetivo finalmente de su existencia bueno, eh, queridos autores estamos en la hora los tenemos que dejar eh, tenemos una pregunta llegó una pregunta recién, vamos con la pregunta hola, por acá la señora Guirmina Rosales, mira, interesante tu programa bueno no siempre hablas de los extraterrestres, hasta Scherán, y una vez hablaste de una ciudad espiritual, ¿cómo se llamaba? La nueva Jerusalén. ¿Qué tiene que ver eso con la Jerusalén de la realidad? Fue algo distinto, ¿De una ciudad en el espacio, ¿Y ¿qué? A ver. Siempre hablamos de los extraterrestres porque los extraterrestres están aquí. Primero, en misión mesiánica. Van a hacer lo que van a acompañar el retorno del Jesucristo. Siempre hablamos de los extraterrestres porque gracias a los extraterrestres, el mundo este planeta no va a ser destruido. Porque si lo, no estuvieran ellos acá, lo más probable es que se produzca una, una guerra atómica y nadie la pare y con eso puede destruirse el planeta no solo destruirse el hombre. sino que se va a destruir el planeta y se convierte en polvo. Y eso puede afectar el sistema solar y eso puede afectar la galaxia, y eso no tenemos derecho a hacerlo, y por tanto eso, ellos lo van a impedir. Entonces, por eso es que es importante la presencia de extraterrestres, eh, a pesar de que lo, el poder mundial siempre habla mal de ellos porque quieren que les tengamos miedo, hablan mal de ellos, porque ellos saben que es el único poder que les puede quitar a ellos su poder, porque no va a ser ni, ni Estados Unidos ni Rusia, ni China, ni nadie que le va a quitar el poder al poder mundial entonces eh, por eso que hablamos de los cheterreches porque ellos son la esperanza que tenemos nosotros sin ellos estaríamos perdidos si yo no, si ellos no estuvieran aquí yo no estaría aquí, ya me habría pegado un tiro porque no tendría ninguna esperanza estaría condenado a perderme entonces mejor me, me pierdo suicidándome yo en vez de esperar que perderme con la agenda 2020 pero como yo sé que ellos están Y tengo la certeza absoluta, pero absoluta, de que ellos van a impedirlo por, por órdenes superiores. Ellos obedecen al, a los arcángeles, al Cristo y al Padre Dios. Ellos lo van a impedir. Y por eso que tengo esperanza, por eso que sigo luchando, por eso que voy a gritar y voy a seguir gritando, y voy a dar la vida, y un día me van a matar, pero voy a seguir gritando. Por eso que hablo siempre de los extraterrestres. Los extraterrestres son la única esperanza que tenemos, y es lo más importante que podemos decir en este momento. Gracias a ellos, nosotros tenemos la posibilidad de salvarlos. Sin ellos estaríamos condenados, absolutamente condenados. Entonces, eh, parece que eh, había otra parte de tu pregunta que no me acuerdo. Si, si, si, no me acuerdo si te contesté bien la pregunta, pero eh, lo he hecho, te he hecho tienen una tremenda importancia, porque ellos son los ángeles de ayer, los extraterrestres de hoy, que nos tutelan. Y ellos están en la Biblia. Decía también de la Jerusalén, justamente la producción me informa. Tiene toda la producción ahí. En la Biblia hay un capítulo que dice la Jerusalén celestial bajo Baja. Es impresionante como lo dice la Biblia. Dice la Jerusalén celestial baja del cielo es impresionante entonces eh, fíjate que mira ¿cómo cómo entiendes tú esto querido doctor? Apocalipsis 21 capítulo, versículo 1 después viene un cielo nuevo y una tierra nueva y es lo que hemos visto que va a pasar después del tiroles de la tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Eso va a pasar después de la gran tribulación. Hemos hablado aquí que va a haber una gran tribulación como nunca la ha habido y nunca la habrá. Esas no son palabras mías, yo no soy nadie. Esas son palabras de la Biblia. Y además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo. ¿Cómo puede bajar una ciudad del cielo ¿qué imaginas que es una ciudad que baja del cielo? pensemos con lógica, usemos nuestro raciocinio, nuestro discernimiento dice, procedente de Dios, preparada como una nobre hermosa vestida para su promotivo oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios Él acapará, acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios ¿se dan cuenta? entonces, y esa serusalén celeste eh, decía, resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe transparente ¿cómo? ¿a qué te suena eso, querido Vitor? ¿acaso no te suena a una gigantesca nave hecha extraterrestre? Es más, te voy a decir algo, hace 11 años atrás la el telescopio Hubble y, y fotografió por casualidad la gente de y varios funcionarios de la NASA dijeron dentro de su espontaneidad que habían fotografiado el cielo o el paraíso, o la nave de Dios o alguna cosa así les costó el puesto pero, y esto se escondió pero eso se filtró Y salió, de hecho, tengo muchas fotos y videos de eso. Entonces, eso es, eh, la, eso es la Jerusalén celestial. La Jerusalén que tenemos acá es una Jerusalén que es fuente de dolor. Esa es la Jerusalén que ellos quieren eh, aprovecharse para decir que el que llega ahí, el que se siente en el trono, porque el Vaticano va a ser destruido pero cuando el anticristo se siente en el trono, va a ser el trono de Jerusalén, va a ser el anticristo de los judíos, el Mesías judío, que ellos van a decir que es el Mesías, porque ellos no reconocieron al verdadero Mesías, y, y se va a sentar en el trono de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que te puedo decir, y esta Jerusalén de los judíos, no tiene nada que ver con Dios. Ya nada. Ya no tiene nada que ver con Dios. Recuerda que en Jerusalén fue crucificado en, en, en Jesús fue crucificado ahí, en Jerusalén. Entonces, eh, esa ciudad está maldita. La Jerusalén tiene otro significado que es más profundo y en la Jerusalén celestial, la única que vamos a ver, porque Jesucristo va a venir en la en esa nada la Nueva Jerusalén junto con, la, con el comandante Ashtar, que es el arcángel Miguel, junto con la Virgen María, y con todos, con Buda, con cristo con Jusso, con, con todos los Mahomas, y todos los maestros espirituales que han venido la tierra, cuando descienda del cielo. Y así nos vamos a dar cuenta que todos los mensajes vienen del mismo lado, y que somos los hombres estúpidos los que hemos distorsionado el verdadero mensaje del cielo. Bueno, queridos auditores, eh, los dejamos, y tenemos que dejarlo, esperamos próximo año, en jueves a esta misma hora ver, en, en su programa La Verdad, una alternativa muchas gracias por su pregunta y buenas noches no sigas diciendo un amigo tuyo y tu propia esposa mancharuda